Siri es la protagonista de lo que vamos a contar, Siri es el asistente virtual de los teléfonos de iPhone. Efectivamente. De Apple. La seriedad en la exposición de cualquier tema, por complicado que resulte, es uno de los ejes de este espacio. Tocamos asuntos resbaladizos, a veces no acierto del todo, incluso a veces me equivoco, pero siempre hay que ir al límite para informar sobre temas que nos afectan. Lo digo porque, como ha dicho Snowden, los especialistas a veces intuimos lo que está ocurriendo, pero no lo podemos demostrar. La pasada temporada hicimos un material reservado 2.0 sobre cómo nos espían los dispositivos móviles, poniendo especial énfasis en el tema de que, al hablar cerca de uno, algunas empresas tecnológicas graban lo que decimos y lo utilizan para sus propios intereses, incluido el de mandarnos de inmediato publicidad que consideran de nuestro interés. Explicamos que muchos defendían que era una coincidencia, pero que cada vez más expertos aseguran que las denuncias tienen justificación. Contamos muchos casos, incluidos el de un señor que recibió la visita de un amigo en casa y le relató que necesitaba cirugía láser para los ojos. Estaba con el ordenador encendido y al rato entró en Facebook y apareció un anuncio de cirugía, lo que le alucinó porque él siempre había visto perfectamente y jamás buscó sobre el tema en Internet. Y hablamos de Siri, ese sistema de reconocimiento de voz que permite activar búsquedas de información y preguntarle sobre cualquier cosa. Las denuncias decían que Siri grababa lo que le daba la gana, y Apple lo guardaba y lo utilizaba para hacer negocios con una información que nosotros no habíamos entregado voluntariamente. No era conspiración paranoica, ni siquiera una mera casualidad, como muchos pensaban. Otros medios también denunciaron el uso nada legal de esos datos grabados sin nuestro consentimiento y el país llegó a descubrir que Apple había montado una sección con trabajadores para llevar a cabo ese trabajo. Y como ocurre siempre, hace unas semanas Apple ha tenido que reconocer la violación de la intimidad de los que usaban el asistente inteligente Siri y ha suspendido las escuchas de esas conversaciones. Uno de los trabajadores de esa oculta sección ha declarado He llegado a escuchar hasta dos veces a persona teniendo sexo. A veces comienza la grabación por accidente y no se dan cuenta. También han reconocido que tenían acceso a la localización del usuario, a las aplicaciones que utilizaban el dispositivo y atención a la agenda de contactos. ¿Qué más decir? Sobre, sobra cualquier comentario, excepto la, la explicación oficial que ha dado la compañía, que no tiene desperdicio. Abro comillas. Hemos llegado a la conclusión de que no hemos estado totalmente a la altura, atención, de nuestros elevados ideales. Y pedimos disculpa por ello. ¡Qué vergüenza! <risa> ¡Madre mía! Oye, por cierto, es que a propósito de esto, y de lo que comentamos al comienzo, seguramente dirá, ah, pero tú has aceptado esas condiciones, ¿no? Eh, no es lícito que cada vez que, si no, no tendrías teléfono, si no, no podría hablar yo contigo. Eh, cualquier cosa del teléfono que utilizamos por primera vez, dice, aceptas que use la cámara, aceptas el acceso a tus contactos, es que si no aceptas, no puedes usar el teléfono, no puedo hablar yo contigo o sea, no creo que el contrato les exima de esos regales eh, eh, lo que hemos contado de Siri eh, y lo que se ha demostrado por gente que hacía la, la eh, que recibía esas escuchas, es que eran sin el conocimiento de eh, las de los afectados y cuando no tienes conocimiento de que te están grabando no puedes dar a una autorización para llevar a cabo ese tipo de, de cosas, eso es imposible Este es el mundo que hemos creado sí, sí, sí, sí es así Gracias Fernando Un abrazo chao. fuerte, chao